Y la música de la gran Areta Franklin es la que nos adentraba en este tiempo de Honoris Causa, donde hoy dedicamos este espacio a conocer más de cerca la labor de un jurista que actualmente es el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Hoy nuestro invitado Honoris Causa es Lorenzo del Río. Pues sí, todo esto en una interesante entrevista que nos trae como siempre nuestra compañera Carla Cobaya. Muy buenas tardes, Carla. Adelante. Buenas tardes chicos, esta semana hablamos de actualidad y es que reformas de las leyes del menor, del aborto, tasas judiciales, cambio de elección en el Poder Judicial y una cadena perpetua revisable son algunas de las reformas de alcance anunciadas por el Ministerio de Justicia y que suponen una reforma histórica de la justicia española. El gran resurgir de la opinión pública en casos como el de Marta del Castillo o el de Baltasar Garzón ante que se abra una brecha en saber hasta dónde llega ese jurado popular de la calle que en los medios muchas veces se postula como indiscutible. Esta semana dedicamos nuestra sección de honoris causa a Lorenzo del Río, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Lorenzo del Río, buenas tardes. Hola, buenas tardes. En el discurso de apertura del año judicial en 2011, usted pedía a los políticos que no trasladaran sus disputas al ámbito judicial. En las últimas semanas asistimos a las reformas judiciales que desde la opinión pública se demandaban por sentencias como la de Marta del Castillo, en Sevilla precisamente. ¿No podría verse esto como el traslado de esa opinión pública hacia la reforma judicial? Bueno, vamos a ver, el protagonismo, lo que yo pedía efectivamente hace un año como reflexión personal e institucional era que había un exceso de protagonismo de la Judicatura y que había muchos pleitos, por así decirlo, que podían evitarse con una mayor autocontención y autocrítica. Entonces yo creo que esa era una llamada de atención un poco a ese tema para que no haya un constante protagonismo político de la Judicatura. Luego al lado de esto, luego ya hay una serie de pleitos o de procedimientos en que hay un tipo popular en la calle, pues que sean, existe una serie de disfunciones o que luego no se comparte el resultado, con era el caso de Marta del Castillo algunos de esos efectivamente esos, esas comunicaciones públicas sectorciones pues dan lugar a que se agilicen a lo mejor algunas reformas con la y de del menor pero que muchas de ellas ya venían siendo demandadas y por la propia judicatura desde hace mucho tiempo entonces cree usted magistrado que sin esos mecanismos de presión las reformas emprendidas por el ministerio de justicia se habrían llevado a cabo si sí, se habrían llevado a cabo pero con la rapidez que lo han hecho y de la misma forma bueno lo, con la rapidez con que se han anunciado Sí, perdón, con la rapidez con la con que no se han anunciado, claro. hombre, siempre, por supuesto, cuando hay un, un clamor popular, o es sea, pues eso quieras que no mueve a la clase política, yo creo que eso no lo podemos negar nadie, pero ya le digo, muchas de estas reformas se llevan solicitando la unificación del enjuiciamiento de los mayores y menores para que no haya dos juicios distintos y paralelo y que puedan por tanto ese sentencias contradictorias, eh, algunos temas relacionados con la agilización con, con la propia dejucia, de judicialización de conflictos, muchas de esas reformas las venimos poniendo escrito y el propio tribunal superior quien le habla en la memoria del año pasado así se exteriorizó asusta un poco o impresiona el nombre de cadena perpetua revisable aunque no va a ser tal eh, esa reforma también se venía pidiendo o ha sido novedosa yo creo que no yo creo que ahí no hay una demanda por así decirlo general eh, en todo el sector hay una demanda por así decirlo ciudadana de, de que haya un rigor por así decirlo en el cumplimiento de las condenas eh, que porque hay algunas veces hay una cierta sensación que no es cierta de que muchas veces pues se cumple mucho menos efectivamente de lo que se ha impuesto judicialmente, pero yo creo que un clamor en ese sentido no hay, las penas abstractamente consideradas tienen una cierta entidad, 20, 30, 40 años incluso en algunos supuestos una cadena perpetua sería inconstitucional por eso si se hace esa reforma tendría que ser siempre revisable porque hay un artículo de la constitución que obliga a la individualización y a una orientación de las penas, el artículo 25 a la resocialización individual y Por tanto, yo creo que una demanda general no hay de la sociedad. Hay una demanda, por así decirlo, de rigor en el cumplimiento, de que los beneficios sean siempre individuales para personas que se lo merezcan, pero no necesariamente con que hay que imponer una cadena perpetua. Lorenzo del Río, hablamos de la introducción de unas tasas judiciales, de lo que para algunos podría ser el inicio de la privatización de la justicia. ¿Se postula esta nueva medida como posible solución a la saturación de casos o, por el contrario, podría prevalecer una justicia solo para ricos? No, yo no quiero que se vea ni creo que se deba ver así se trata de introducir una medida que en cierto modo pueda racionalizar la entrada de asunto en algunos supuestos que afectarían exclusivamente al recurso a la segunda instancia. Eh, o sea, todo ciudadano tiene derecho a la tutela efectiva, tiene derecho a acudir a una primera instancia, lo que no existe el derecho a un recurso o a varios recursos a varias instancias. Entonces, en algunos supuestos lo que se está planteando como medida ya un poco de racionalizar la litigiosidad española, uh -huh. que en esos recursos pues ya puede existir una pequeña tasa disuasoria, por así decirlo, que nunca daría lugar, ni sería incompatible, ...compatible con la justicia gratuita de quien lo necesitara... ...y que por supuesto se devolvería en el caso de, de ganar el recurso... ...y que no tendría además aplicaciones en el ámbito penal... Yo creo que por eso yo creo que hay que verlo en un sentido de equilibrio y si se hace bien y se articula, no tenemos por qué tener miedo a esa tasa que en definitiva introduce pautas de equidad y de racionalización. Recordemos que estamos hablando con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Eh, magistrado, una de las reformas más comentadas ha sido la nueva ley del aborto, al igual que pasará con su predecesora. Asistimos a una ley que ya ha cambiado, lo que resulta varias veces en poco tiempo. ¿No resulta algo complejo este nuevo cambio? Porque podría... ¿Parecer el ahora sí, ahora no? Bien, yo sobre ese punto sí ya le hablo un poco, como se da lo con carácter general, que hay ciertas reformas muy sensibles o que afecta a ámbitos muy sensibles, como puede ser este tema del aborto, como puede ser el tema de educación, que también está, como sea el tema de justicia, que exige, por así decirlo, un consenso generalizado y está evitar constantemente que los cambios de gobierno den lugar a nuevas leyes. Esa es una reflexión con carácter general que yo creo que la tiene todo el ciudadano. Uh -huh. ¿Perdad? En cuanto al fondo de esta reforma, pues yo lo que no puedo opinar, porque eso sí que no, ni puedo ni debo, porque hay pendiente un recurso de inconstitucionalidad, por así decirlo, es un tema político, los, los jueces tenemos que aplicar las leyes, pero no, por así decirlo, valorarla antes, y eso sí, ver que es un tema muy delicado, porque efectivamente, como se habla, y yo creo que en un ámbito estudiantil, pues con más razón y universitarios se entiende, de cómo podemos conjugar y conectar esos derechos, por así decirlo, del nacituro a la vida, esos posibles derechos en juego de la mujer, y ahí lo que está siempre en juego. Lo que sí es necesario, equilibrio, y por supuesto, cuanto más consenso y menos reforma o cambio yo creo que es lo que demanda la sociedad. Lorenzo del Río, me va a permitir que haga referencia a esa frase última suya de «Los, jue los jueces tenemos que aplicar las leyes», Y es inevitable preguntarle sobre la resolución del Tribunal Supremo en el juicio a Baltasar Garzón, una sentencia que le inhabilita los próximos 11 años y que, como ha anunciado, recurrirá ante el Tribunal Constitucional. Dejando a un lado la disputa en la opinión pública también en base a este tema, hasta qué punto en el ámbito judicial es relativamente fácil condenar mm, e inhabilitar a un compañero juez, sabi sabiendo que los magistrados pues intentan hacer justicia. Esto tiene que generar un debate dentro de los mismos jurados, ¿no?, no es fácil, o sea, yo como como juez como compañero además y que lo conozco para mí no es agradable por supuesto ni lo ha sido ver sometido a un proceso penal o a un compañero como yo creo que con Cartagena no puede pasar a, con, con muchas personas no o sea, eso no es agradable Ahora, bajo ese punto de vista yo lo que sí tengo, porque creo en el sistema en el que nos hemos detado los españoles un sistema de jueces objetivos imparciales y que tratan de aplicar la ley entonces, igual que me produce desasosiego con un juez en el banquillo, también pierde parto de la base que un Tribunal Supremo, compuesto por ya magistrados de una veteranía y de una honestidad, que yo no creo que nadie le va poner la entera de juicio, que actuarán y que han actuado con las reglas de derecho. Pues Lorenzo del Río, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Junta de Andalucía, gracias y un placer haberle tenido en Aula Abierta. Un saludo. A ustedes, buenas tardes y gracias.